La pequeña cerillera Esta es la historia de un pasado reciente En una ciudad vivía una hermosa pequeña Era víspera de año nuevo Y la niña caminaba por la calle con cajitas de cerillas en las manos También llevaba unas cuantas en el bolsillo del chaleco Estaba nevando y la nieve le cubría el pelo y los preciosos rizos que le caían sobre el cuello Llevaba caminando desde la mañana, pero no había conseguido vender ni una sola caja de cerillas. Se acercaba a la gente que paseaba por la calle, pero nadie le compraba una simple caja de cerillas, pues todos estaban disfrutando la víspera de Año Nuevo. Caminando por la calle, la niña vio muchas tiendas llenas de pasteles y comida muy variada. Vio muchos restaurantes con gente comiendo diferentes platos y velas encendidas en las mesas. La niña también tenía hambre, pues no había comido nada desde por la mañana. No quiso mirar más y empezó a caminar temblando, porque ya había anochecido y el frío era insoportable. Casi no podía poner un pie en el suelo porque iba descalza. Por la mañana, había estado en casa sentada junto a la cama de su abuela enferma. Oh. ¡Mary! Sales hoy a vender cerillas, por favor Podríamos comprar comidas si vendes algunas No, madre, hace mucho frío ahí fuera Sal ahora mismo, tonta, ve a vender todas esas cerillas antes del anochecer Y no regreses a casa hasta que las vendas todas Oh, ve, pequeña, si no volverá a pegarte Me da tanta pena que mi hijo sea tan cruel oh. ¡No llores, abuela! ¡Ya voy! Mary metió unas cerillas en su chaleco, se puso las zapatillas de la abuela y salió. Lo intentó con todas sus fuerzas, acercándose a la gente para que le comprasen las cerillas, pero no le contestaban. Anochecía y Mary tenía mucha hambre, pero recordó la amenaza de su padre y empezó a caminar otra vez. En la esquina de una calle tropezó con un grupo de gente. Perdona. Estoy bien. ¿Me compra unas cerillas? Lo siento, angelito. No necesito cerillas. Y siguieron caminando. Mary se dio cuenta de que estaba descalza. Vio que se le había roto una zapatilla. Buscó la otra y la encontró en la alcantarilla. No consiguió sacarla de allí. Mary decidió seguir caminando descalza. Antes de caminar, miró si las cerillas estaban a salvo. Vio a mucha gente, pero no vendió ninguna cerilla. Cansada, vio una esquina entre dos casas y decidió sentarse un ratito. El frío era cada vez más insoportable. La niña con las cerillas en las manos pensó. Si enciendo una cerilla, entraré en calor. Pero le vino otra idea a la mente. Si mi padre se entera, se enfadará muchísimo. Pero temblaba tanto que pensó. ¿Cómo podría enterarse sintiendo solo una cerilla? Se atrevió a sacar una cerilla y a encenderla sobre un trozo de madera. ¡Y menuda sorpresa! La cerilla se convirtió en una estufa de hierro. La niña sintió el calor. Colocó las manos cerca de la estufa e intentó atrapar el calor. Estaba muy contenta, pero enseguida, en un instante, cayó un copo de nieve en la cerilla y la llama se apagó. Estaba decepcionada. Al rato empezó a temblar otra vez. Pensó un instante y sacó la caja de cerillas. Cogió otra cerilla y la encendió contra la pared que tenía al lado. ¡Ah! Para su sorpresa, la pared se volvió transparente. Podía ver a través de ella. La casa era muy bonita y muy bien decorada. Había una chimenea y mucha luz porque había muchas velas encendidas. La familia que vivía allí estaba cenando. Podía ver una comida copiosa y pasteles por toda la mesa del comedor en la que los miembros de la familia charlaban y hablaban de sus cosas sentados alrededor de la mesa. Mary vio un ganso asado sobre un plato de la mesa. De repente, el ganso empezó a mirar fijamente a Mary. Ella se sorprendió una vez más. En ese mismísimo instante vio cómo el ganso se iba acercando Tenía mucha hambre y Estaba encantada viendo cómo el ganso se iba acercando El ganso estaba cerca de la pared Mary estaba a punto de meter la mano en la pared y coger el ganso Pero en ese instante la llama de la cerilla se apagó Y todo desapareció inmediatamente Ahora ya no había ninguna pared transparente Mary estaba decepcionada Miró al cielo rogándole a Dios que la ayudara. Oh Dios, por favor, sácame de esta situación. En ese instante vio una estrella fugaz y se puso a pensar. Se dice que cuando cae una estrella, alguien muere. Mi abuela está muy enferma. Eso significa que he perdido a mi abuela. Oh, oh, oh, oh. Ella me quería muchísimo Llorando, sacó otra cerilla y la encendió No se sorprendió al ver a su abuela ante ella ¡Oh, abuela! ¿Estás aquí? Sí, mi pequeña, estoy aquí por ti Mary estaba feliz por ver a su abuela, pero después se asustó Pensó que su abuela también desaparecería Sacó más cerillas de la caja y las unió a la cerilla encendida. Una luz tan brillante como la del sol resplandeció. A aquella hora de la noche, una luz brillante rodeó a Mary y a su abuela. Mary miró a su abuela. Estaba muy guapa con su nueva bata blanca. La abuela miraba a Mary sonriendo. ¡Abuela! ¡Tengo miedo de quedarme aquí sola! ¡Por favor, llévame contigo! ¡Por favor! Sí, pequeña. Te llevaré conmigo. Dame la mano. La abuela tomó la mano de Mary y la sujetó entre sus brazos. Ambas empezaron a volar. Mary estaba tan contenta que empezó a aplaudir. ¿Cómo te sientes ahora, mi angelito? Ahora, abuela, ya no tengo hambre, ni frío, ni tampoco miedo. Me siento muy ligera. La abuela sonrió y las dos volaron al cielo. Había una sonrisa inocente en la cara de Mary cuando los rayos del sol iluminaron su cara por la mañana. Mucha gente se agrupó a su alrededor. Todos miraban a Mary recostada en la esquina entre las dos casas. A todos les dio mucha pena.